Lili Maglene, la canción de los soldados, cruzó las trincheras y se ganó los corazones de los soldados aliados y del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Las líricas de la balada fueron compuestas en 1918 por Hans Leip, 1893-1983. El joven de 25 años era un soldado de infantería alemán durante la Gran Guerra. La balada comenzó su vida como un poema conmovedor. Se inspiró en el deseo del soldado de infantería de registrar la angustia de la vida en el cuartel y el dolor de un soldado de estar separado de su ser querido. Hans Leip. El soldado alemán Hans Leip, tras ser trasladado durante la Primera Guerra Mundial al frente ruso, compuso una poesía en la que recordaba a su novia, Lily, hija de un tendero de ultramarinos de su ciudad natal, y en la que narraba cómo se despedían ambos bajo una farola junto al portarón del cuartel. Según unos la segunda parte del nombre la tomó del de la novia de un amigo, mientras que según otros era el nombre de una joven enfermera que habría conocido en su puesto de centinela. Lily Marlene se publicó por primera vez en 1937 en una colección de poesía bajo el título La canción de un joven centinela de Hans Leip. Su patética evocadora había atrapado la imaginación de Norbert Schurche. El músico popular fue el compositor de una serie de óperas, musicales y canciones. Norbert Schultz fue un prolífico compositor de música de respaldo para películas de época y canciones de batalla del Rage como bomba sobre Inglaterra, Bombenauf en y Tanques Ruedan en África, Panzer Rollen en África. Fue en 1938 cuando le puso música a las palabras de Lili Marlene. La balada no era más que ligeramente popular y había vendido solo 700 copias cuando la radio de las fuerzas alemanas comenzó a transmitirla al Africa Corps en 1941. La cantante fue Lale Andersen. Tal fue la popularidad de la canción que Erwin Rommel solicitó a Radio Belgrado que incorporara la canción en sus transmisiones. Tras la derrota de Alemania, las fuerzas de ocupación clasificaron a Schultz como simpatizante. La música del compositor tenía prohibida su interpretación y él tenía prohibido trabajar como músico. El compositor, que personificó la Segunda Guerra Mundial en música tanto para el Reich como para los ejércitos aliados, ahora comenzó a ganarse la vida como obrero en la construcción pesada. Schultz luego trabajó como jardinero antes de finalmente reanudar su vida en las disciplinas de escritura de canciones. Escultura de homenaje a Lili Marlene y la Andersen en Langeorg, Alemania. Las tropas británicas que servían en el norte de África fueron atrapadas por la canción, y no dudaron en cantarla en alemán, tal cual la escuchaban en la radio. La BBC, cuando no estaba elogiando al ejército rojo de Joe Stalin, denigraba a Lili Marlene como una prostituta alemana. Fue un intento fallido de frenar la creciente popularidad de la canción, pero la difamación apenas afectó el entusiasmo que las dos jóvenes alemanas despertaban en las tropas británicas. J. J. Phillips, un editor de canciones británico, reprendió a los soldados británicos por cantar la versión alemana. Entonces, ¿por qué no nos escribes algunas palabras en inglés? Le desafió un soldado rebelde. Poco después, tanto Philips como el compositor Tommy Connors tuvieron una versión en inglés. La cantante favorita de las Fuerzas Armadas, Anna Shelton, fue elegida para darle popularidad al poema alemán. Vera Line, la favorita de las Fuerzas Armadas británicas, la cantó en la BBC y el octavo ejército británico la adoptó como su balada. Lily Marlene fue un éxito total por encima de las naciones. Un coro anónimo lo llevó al número 13 en 1944. Volvió a golpear las listas de éxitos de Estados Unidos en 1968 y las de Japón en 1986. Hay varias versiones de Lily Marlene en una gran variedad de idiomas. El poema canción ha sido traducido a 48 idiomas, incluyendo francés, ruso, italiano y, sorprendentemente, hebreo. Este poema conmovedor e irrepetible escrito en un momento de anhelo por un centinela de 25 años tocó el corazón de todo el mundo y es la canción de guerra más popular jamás grabada.